minutos pasan de las 11 de la mañana, continuamos en el mañanero y como todos los martes, me agarró calor, lo veo siempre realmente. me agarró calor yo con la campera, todavía me refiero al licenciado Francisco Barberis-Bosch en una nueva columna de Economía. Fran, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me bien. diste calor? Sí. Mejor, eh... está afuera está lindo el sol. ¿Está Exacto. lindo? Está, lindo, para ah, estar está, lindo, está igual, lindo igual, pero está lindo. Está lindo como el panorama económico en la República Argentina. Me no pregunto. sé si está lindo eso pero bueno podemos hablar al respecto y, y también está está lindo si estás abrigada <risa> <risa> <digamos>, si tenés... <risa> si estás en remera y en patas no no, no está lindo eh, exactamente eh, el panorama bueno sa salió la información del Indec nueva hace hace unos días sobre desempleo uh -huh. bueno en realidad porque sacaron volvieron a hacer la encuesta permanente de hogares que tiene mucha información y una de las informaciones que se sacan de ahí es la del desempleo, subempleo, etc. Eh, de un número que es eh, alto, que es el 9,3% que habrán escuchado. Eh, por ahí empecemos un poco por el principio, que cómo se mide uh -huh. eh, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se mide. Eh, es así. Eh, son definiciones no, pero. pero es importante porque hay. hay que tener en cuenta que no, no es todo lo mismo se mide como la cantidad de desocupados pero que buscan trabajo es decir un alguien que no tiene trabajo pero que no está buscando trabajo por la razón que sea no cuenta como desocupado no, no cuenta en la tasa de desempleo es bastante particular ya eso ya suena raro <ríe> suena raro pero es eh, igual es una medida que se usa en todos los países digo, es comparable uh -huh. Sí, sí, claro. Para, para que sea comparable pero si sí, digamos Ahí, en esa bolsa, después hay otras medidas que intentan descubrir un poco qué pasa ahí adentro, porque vos, en todo ese conjunto de desocupados, tenés desocupados que no trabajan porque están estudiando o, por, digamos, porque no quieren, si querés, en ese momento, porque están estudiando, porque son... Eh, o amas de casa o porque claro. tienes una empresa y claro de la... O son exactamente. de la nación, pues papás tienen un montón de empresas. Exactamente. un caso también. Mantenido. Exactamente. No laburo. Claro. Exactamente. Claro. exactamente. puedes no trabajar por eso o, por ejemplo, también está la gente que se cansó de buscar trabajo, nunca ha conseguido y dejó de buscar trabajo. Uh -huh. Tenés, digo, son realidades muy distintas ahí adentro. Eh, hay algunas medidas, esos son los que se llaman trabajadores desalentados. Uh -huh. eh, hay algunas medias que intentan cap captarlos, pero no están en la tasa de desempleo. Claro. En la tasa de desempleo están los desocupados que buscan trabajo, que, que de hecho, un poco más incluso, que en la semana, la encuesta te pregunta por la semana pasada, digamos, es lo que se llama una semana de referencia. Uh -huh. Entonces le pregunta bueno, la semana pasada usted buscó trabajo claro. activamente, claro. es decir, no sé, abriste el diario, pusiste carteles, lo que fuera, claro. y tenés que haber buscado trabajo en esa semana específica uh -huh. para contar cómo... Desocupado que está buscando trabajo, efectivamente. Uh -huh. Y esos es, se agarra todo, todo ese conjunto de desocupados que buscan trabajo, se divide por lo que se llama la, la, la PEA, habrán escuchado también, la población económicamente o sea, activa. Económicamente activa, claro. Que es la gente, básicamente, la gente nada de trabajar, digamos entre 14 y 65 años. Eh, es así, es toda esa población. Digamos, de, de toda la gente que está en condición de trabajar, ¿cuántos efectivamente están buscando trabajo? ...cuántos están desocupados... ...pero buscando trabajo... ...esos son los desocupados... ...ese es el 9,3% que... ...que sacó el INDEC... ...que es más o menos... Eh, ...a nivel país... ...un millón y medio de personas... Uh -huh. ...un millón y quinientos mil personas... ...que no tienen trabajo... ...y están buscando trabajo... ...ese es... ...el primer número... Eh, ...y en Argentina más o menos... ...ocupados... ...o sea gente que tiene trabajo... ...son 14 millones... 14 millones... ...cien mil personas... Uh -huh. ...y después tenés... ...hay... dos millones que es bastante dos millones de subocupados que es otra medida que se toma que son gente que trabaja menos horas de las que quisiera es decir gente que trabaja por ejemplo cuatro horas o seis uh -huh. pero quisiera trabajar más horas eh, y estaría dispuesta y quisiera trabajar más horas pero no consiguió un trabajo de, de más horas esos son los, lo que se llama la subocupación que también es eh, demuestra digamos que el mercado laboral no está generando las la oportunidades que la gente necesita no están desocupados pero están trabajan meno, menos de lo que quisieron eh, que son 2 millones de personas si lo sumas a 1 millón y medio de desocupados da un número importante, la subocupación es un 11% es, por eso también salió un número que es un número nuevo que sacó el INDEC eh, mismo, que es hacen un poco una suma de toda la gente que está buscando algo en el mercado de trabajo o sea, sí. los desocupados que están buscando trabajo directamente los sí. subocupados que buscan otro o los mismos ocupados que buscan otro trabajo sí. porque también hay Y eso les da un 30%. por O sea, prácticamente uno de cada tres argentinos está buscando algo en el mercado de trabajo, por más que ya tenga trabajo. Claro. O dicho de otra manera, el mercado de trabajo, la economía no genera por lo menos el o ningún trabajo, o el trabajo que quisieran para las personas que están eh, buscando trabajo. Uh -huh. eh, <coughs> esos son números bueno bastante importantes. Eh, igualmente ahora algunas cuestiones metodológicas los el último número que había disponible de desempleo que es de 2015 sí. era 5,9% sí. digamos que va variando eso también es importante en un trimestre era 6,6 el otro 5,9 el desempleo varía eh, bastante tiene lo que se llama estacionalidad es decir hay un punto de diferencia que es un montón pero en realidad todos los años varía eh, un punto incluso un poco más de un punto porcentual eh, según el trimestre que se trate Uh -huh. que algunos igualmente yo no sé si era del todo real, seguro que era más bajo que ahora el desempleo, pero no sé si era tan bajo, qué sé yo. Era hay gente que dice está claro que era más bajo, pero la verdad que ese si número 5,3% llamaba mucho la atención. Y era como que casi estábamos en el mejor de los mundos, digamos, el desempleo mucho menos del 3,5%, te diría que es lo que se llama es lo que se llama desempleo friccional, es decir, un desempleo que casi no es desempleo en realidad porque es el, lo que tarda la gente en, o terminar de, de estudiar y conseguir trabajo o cambiar entre un trabajo y otro en los años 70 en Argentina había un tres y medio de desempleo aproximadamente, después fue subiendo 4, 5, 6 estructuralmente siempre fue subiendo, digamos, como escalones de los que después nunca bajaba eh, por década te diría el, entonces sí, el 6 quizás no era el más real del mundo pero seguro que era más bajo que ahora Eh, algunos dicen bueno que se eh, que lo que estaba alterado era el número justamente de la población económicamente activa que ahora dio más alta de hecho dio más alta en 600.000 personas mm. que es bastante eh, <coughs> entonces por eso cambió un poco el número eh, de cualquier forma este número sí eh, aparentemente es bastante realista porque de hecho les da mal o sea que <risa> la otra opción sería que es, esté terriblemente mal y entonces den un 9 que no es tan malo, pero es un número alto, sí. digo, es casi dos dígitos. Sí, sí, este es... discurso del gobierno de bueno, los números son reales, nosotros decimos la verdad. Joya, ahora los números son espantosos. Son espantosos. Y el gobierno sí. ha colaborado bastante en este índice de más del 11%, casi sí. más del 11 en Mar del Plata, de no del comparable que a nivel nacional. Es muy alto, de hecho, bueno, a veces uno coincide con el gobierno y hay que decirlo, mira, te leo una frase de Todesca, director del INDEC. Sí. Dice Sí, cito textual. La situación laboral es muy grave y destacó que, entre comillas, Argentina es un país con problemas estructurales en su mercado laboral muy fuerte. Que es verdad. Digo, sí, estamos de acuerdo. Eh, en eso estamos de acuerdo. La situación es, es grave porque un 9%, digamos, prácticamente uno de cada 10 personas que están en edad de trabajar no consigue trabajo. Uh -huh. Es un montonazo. Eh, cuando podría ser, cuando en otros países es la mitad o menos. Uh -huh. el eh, mismo Argentina era... Antes, como eh, bueno, decían, en los 60 era del 3, en los 70 subió al 4 y pico y fue subiendo así. Pero no, no es que es imposible tener una tasa de desempleo eh, más baja, o, sí, bastante más baja que solo eh, en la que no sea complicado conseguir trabajo, uh -huh. digamos. Pero bueno, estamos en esta en esta situación. Después eh, el INDEC también sacó información de, del desempleo y del subempleo pero se puede diferenciar la información por zonas del país, por género por edades y eso también está, es bastante interesante para ver a dónde afecta más eh, en todos estos problemas de, de desempleo eh, por ejemplo, en, en las ciudades más grandes el desempleo es más alto es del 10 10,1% eh, y en los en las lugares de menos de 500.000 habitantes en las ciudades de menos de 500.000 habitantes baja a la mitad, casi a la mitad, casi el 6%, 5,9% es decir, bueno, primer dato es, es un problema más que nada de las grandes ciudades el tema es que la mayor parte de la población, te diría, de Argentina vive en, entre las grandes ciudades sumas un montón de la población argentina Gran Buenos Aires, Rosario misma Mar del Plata, Córdoba uh -huh. por eso también da el nuevo Mendoza, Mendoza. Ya tenés. de hecho, ahora podemos mirar las, las principales ciudades en desempleo son casi las principales ciudades del, del país en tamaño nosotros tenemos el podio, por suerte estamos segundos si no me equivoco después de Rosario, uh -huh. del gran rosario <coughs> y siempre estamos ahí en realidad sí. y estamos segundos por una décima o... sí, sí, no es eh no es que Entiendo. sí no, no es una diferencia muy grande pero eso eso también es una cosa que llama la atención en el sentido de que siempre va siempre no sé hace quince años o más incluso Mar del Plata está en el en el podio del desempleo Rosario también digo son es una tendencia estructural que nadie ha podido revertir porque hay otras ciudades que quizás pueden ir cambiando en, a ver, no es una cuestión natural que siempre tenemos que estar sí. eh, con esos problemas de desempleo si la ciudad mejorara nosotros veríamos que bueno Mar del Plata pasa del segundo lugar al tercero, al cuarto, al quinto va bajando en el ranking del desempleo uh -huh. pero no eh, pero uno podría hacer esos análisis comparativos y ver y podría ver que bueno, se si están haciendo cosas o pasaría... Uh -huh. algo en la ciudad que cambie las cosas que no, no está pasando uh -huh. eh, pero bueno es un problema que afecta así más que nada a las a las regiones más pobladas eh, después por género hay hay bastante uh -huh. para ver por género uh -huh. por género y, y edad entre las mujeres el desempleo es diez es más alto es 10,5 por ciento más alto que en la media y más alto obviamente que, que en los varones que es es una diferencia de más de un punto porcentual, es bastante, ¿no? Por ahí uh -huh. yo digo 1% y no suena raro, pero es... Para empezar, en el 10, en un, estamos en un 9% de desocupación, redondeando un 10, uh -huh. es una diferencia de un 10% más, en realidad. Sí, si lo miras sí, sí. sobre los 10 puntos, eh, digamos, si te suben un 10% el sueldo, vos estás contento. Uh -huh. Bueno, las mujeres tienen, en ese sentido, un 10% más de desocupación, un poquito más incluso del 10, que los hombres, uh -huh. en, en la desocupación en de las mujeres. Entonces es... Bastante, por más que sea un punto en el total. Y después, por edades, que también es siempre para los jóvenes es donde más afecta el desempleo, está en el 19%, 18,9%. Montan. Un montonazo. Es el doble, directamente el doble de la tasa de la media nacional. Uh -huh. Y en realidad, si vos haces en la cuenta, esto es hasta los menores de 29 años. O sea, los jóvenes hasta 29 años tenés el doble de la media nacional. Mm. Y en realidad si haces eh, la cuenta de los jóvenes comparados con los adultos, que es lo que habría que hacer. Mm. Porque si no estás comparando a los jóvenes con todos, que incluye a los jóvenes? Sí, sí. Claro. Eh, ahora ese número no salió, digamos eh, pero se, siempre más o menos que se hace la cuenta da tres veces. Da el, no el doble, sino el triple, el triple. la tasa de desempleo mm -hmm. en jóvenes contra los adultos. Mm -hmm. Lo cual es un montonazo. Mm -hmm. Y te da... bueno, a dónde afecta principalmente el desempleo y de ahí, obviamente, uno tendría que sacar, bueno, políticas específicas para los jóvenes eh, un montonazo porque es donde más afecta el desempleo por un montón de cuestiones, por cuestiones educativas, por cuestiones de que en los trabajos te piden experiencia laboral y los jóvenes recién están ingresando al mercado laboral por un montón de cuestiones. ¿Y se aumenta también <coughs> la desocupación de mujeres jóvenes? ¿Se aumenta? es eh, Sí, a ver, sí, eh... No tengo el número ese, uh -huh. no está publicado, habría que hacer alguna estadística, pero en las mujeres jóvenes seguro que es mucho más alto que en los hombres jóvenes, claro. ni hablar que sí. Uh -huh. C casi te diría que sí, porque es más alta en las mujeres que en los hombres en promedio y en general eso se replica. Uh -huh, y eso, o sea, no, no hay... No, no está el número, pero claro. no hay motivos para pensar, digo, no tendría <coughs> que ser distinto. No, no hay manera de Exactamente. Mm. Pero seguramente es, va a ser más alta que este 18,9% que te decía de los jóvenes en general. Claro. Seguro. Mm. Eh, por las mismas razones, que sé yo, porque la gente o, o hay empresarios que contratan menos mujeres por... ...que no quieran tener problemas con que los embarazos o con uh -huh. o prejuicios o por lo que fuera... Uh -huh. eh, ...afecta sí, afecta más a las mujeres y a los jóvenes seguro que también, sí. Uh -huh. eh, habría que hacer la estadística, pero por los números que tenemos seguro que así uh -huh. eh, Es digamos, un problema de, de género. Entonces, bueno, digamos, ahí están en realidad el, para afinar un poco más el número... ...el problema más grande del desempleo está ahí en las grandes ciudades, uh -huh. en los jóvenes... Y más en las mujeres que en los hombres, eh, para empezar. Acá tengo, por ejemplo, el, el ranking que hablábamos recién de, de las ciudades. Por desempleo está Rosario con el 11,7. Nosotros con el 11,6, una décima de diferencia. Gran Córdoba 11,5, otra décima de diferencia. Después los partidos de Gran Buenos Aires, con Urbano, el 11,2, ahí muy cerca. Y Río Cuarto, un poco más abajo, con el 10,5%. Eh, y Mar del Plata sí lo que tiene es la principal subocupación del país claro. Estamos sí. primero en el 15,5% sí, no, no, no, no. Es una locura digo, sí. Subocupación es esto De gente que trabaja menos horas de las que quisiera Porque no consigue otra cosa sí. eh, No es un ocupado porque tiene algo de trabajo Pero no todo el que necesita sí. digo, uh -huh. Trabajadores a tiempo parcial más de, Se llama a tiempo parcial claro. sí. Que pueden ser dos horas, cuatro Una por día, lo que fuera sí. eh, Menos de lo que quisieran <coughs> Eh, y sumando sumando todo, todos estos números de desocupados, subocupados que buscan empleo, etcétera más o menos en Mar del Plata la cuenta que da es unas 90.000 personas con lo que se llama problemas de empleo en general, sumando la gente que trabaja pero busca otro, la gente que está subocupada y busca otro, la gente desocupada. Que 90.000 personas sobre 600 y pico sí. mil que somos. Es... Sí, la semana pasada cuando conocíamos los datos, graficábamos acerca del... Eh, digo, solo con el dato de la desocupación se hablaba de alrededor de 32.000, 33.000 personas. Decíamos es un estadio Minela lleno. En sí. ese caso son tres. Son, son tres. tres estadios José María Minela repletos de gente que tiene problemas de empleo en mar de plata. Exactamente. La cual es un montonazo. Es un problema gigante, digamos. No, no es algo... no es algo que va, y tampoco es algo que va a pasar que se soluciona uh -huh. rápido, digamos, no es que mañana mejora la economía llega el segundo semestre, digamos sí. y se soluciona eso porque el, a ver, el crecimiento económico, sí, te genera empleo, pero hasta ahí eh, nosotros, si mirás el, el, cómo fue evolucionando la tasa de desempleo de después de la devolución para acá, del 2002 para acá primero bajó muy rápido, había un montón de desempleo y los primeros años de crecimiento bajó muy rápido y después empezó a achatar, digamos claro. eh, y al final era casi estaba, estaba medio amesetado, digamos, sobre todo teniendo en cuenta los números eh, al, los últimos años quizás no eran tan confiables no, pero alrededor del 6 o 7% más o menos estaba estancado lo cual es eh, por otra parte es entendible porque con un crecimiento que ya no es tan alto, cuando dejas de crecer a tasas chinas eh... No necesariamente el mercado laboral va a seguir generando la misma cantidad de puestos de trabajo que antes. Claro. Eh, y tampoco es, de vuelta, por más que llegue el segundo semestre, la, el crecimiento económico no es la única. No hay, no hay que dejarle al crecimiento económico la responsabilidad de generar empleos digamos. Porque decir eso es decir, bueno, la economía sola <risa> va a arreglar los problemas. Sí. Y evidentemente, hace 50 años que no los arregla sola. Uh -huh. Es decir. No alcanza, evidentemente, parece una tontería decirlo, pero hay que decirlo: no, no alcanza con que crezca la economía o con que la economía funcione bien para que se solucionen los problemas de empleo. No es que, bueno, crecimos tres años más y se soluciona todo. Uh -huh. Por esto, porque una cosa era los primeros años después de la crisis donde había que recuperar un montón de capacidad productiva y otra cosa es ahora donde hay más gente empleada, digo, más allá de, de estos meses de ajuste, comparado con 2003-2004. hay mucha más gente empleada, la, la economía está funcionando más con más a más capacidad, digamos. Y entonces no es tan fácil que se generen puestos de trabajo. Y ahí tiene que haber políticas específicas para que la economía genere puestos de trabajo. Sí. Donde hay que mirar hay un montón de a ver estos los problemas llamados problemas estructurales del mercado de trabajo son um, son muchos, son distintos. Entre sí hay la economía tiene que generar por un lado se, se habla mucho y el gobierno mismo habla mucho de la tecnología los, la biotecnología generar puestos de trabajo en trabajo de calidad etcétera que es una cosa que sí si teóricamente uno está de acuerdo no decir bueno no si sé, generemos puestos de trabajo para que haya más ingenieros más médicos más gente capacitada que cobra mejor sueldos, etcétera sí. eso está perfecto pero hay mientras tanto hay que generar un montón de puestos de trabajo para la gente que no tiene esa calificación además Hay gente que no lo tenemos nunca, digo, un tipo de 50 años que... Sí, sí, esa no es la solución al desempleo, que todo el mundo sea ingeniero. Claro, Exactamente. Es una parte que este, es muy importante, pero este, el, el problema de la desocupación no la vas a generar haciendo ingenieros. Exactamente, y es como lo urgente y lo importante, digamos. Hay que hacer las dos cosas, pero si vos tenés un tipo que le quedan 10 años para jubilarse, no le vas a decir, che, andá a estudiar ingeniería, y, y sé un biotecnólogo profesional y nos desarrollamos. Vos tenés que generar... Digo, hay industrias que generan... que son digamos mano de obra intensivas, o trabajo intensivas, la industria textil que Mar del Plata siempre fue muy importante, la industria de la construcción, mm. que son industrias que generan mucho puestos, muchos puestos de trabajo, mucho trabajo cuando crece, cuando funciona. Y hay otras que son mucho más capital intensivas, no sé si miras la industria del petróleo, por ejemplo, es mm. por por unidad de inversión Por, por unidad de capital se dice, genera muchos menos puestos de trabajo. Claro. Bueno, casos típicos también de la economía argentina: el tema de la, el avance de sojero, el tema de la soja y el tema de la minería. Uh -huh. También. Son muy, muy pocos puestos de trabajo. Uh -huh. Exactamente, son industrias que trabajan con mucho capital, con maquinaria, con procesos más automatizados. Uh -huh. Grandes extensiones geográficas, pero que a nivel de mano de obra es muy poco lo que producen. Exactamente, entonces eh, el, el gobierno, digamos, los economistas del gobierno tienen que ver. todos, como hacen eh, industrias así, innovadoras, software todas las cosas que se hablan de tecnología que generan un puesto de trabajo de calidad pero como mientras tanto solucionan los problemas del mercado de trabajo en el corto plazo porque es de vuelta hay millón y medio uh -huh. de personas sin trabajo que hay que solucionarlo entonces, en realidad tiene que haber políticas para los dos lados no si no, sino, digamos, está bien la tecnología uh -huh. algún día va a llegar, hay empresas argentinas de software, ha crecido el software en su, en su momento, después de la evolución sobre todo ahora venía más golpeado y eso te genera puesto de trabajo de calidad te genera un montón de movimiento económico interesante pero si no hacer si no contones a toda la población del país claro. eh, está complicado está bastante uh -huh. complicado y acá bueno en la ciudad también se podrían hacer un poco lo mismo eh, siempre está por ejemplo el parque informático ¿se acuerdan? que uh -huh, me entiendo sí, que sí. está parado todavía sí todavía le están explicando al intendente <risa> para qué, se, <risa> sí. qué es lo que se quiere hacer con todo eso exactamente está bueno el parque industrial funciona pero digamos se puede ahí ahí están básicamente las industrias tradicionales que podrían generar más puesto de trabajo estar la construcción es todo un tema en Mar del Plata todo un tema en la construcción en Mar del Plata sí. yo creo bueno ahora vieron que está ese ese edificio que quieren hacer en la costa uh -huh. sí. gascon y la costa sí, y yo me acuerdo de la foto que está que, que te muestran la sombra para todos lados cómo va a ser sombra uh -huh. Eh, eso, a ver, para mí ya es una opinión personal pero, pero un poco me, metiéndole contenido económico uno podría no permitir esas cosas, o sea ponerle un, como hay en muchos lugares del mundo sí, un sí, tope claro. a la altura de los edificios es que la hay, pero bueno. las excepciones es que la hay, está todo bien, no acá sé. en esta zona no se puede, pero por excepción por las fuentes de trabón, los argumentos era esto, Todas las, las presiones del, del sindicato de la UOCRA y demás para este, y ahora claro. están hablando la nueva es la del el turismo arquitectónico, ah, que genial. este tipo de emprendimientos de grandes arquitectos y estudios a nivel internacional va a generar Una especie de turismo arquitectónico, vaya a ser que va a venir gente de dónde... a ver los edificios de César Peli, claro. estos grandes arquitectos que están llegando a Europa. Bueno, sí, uno podría o hacerlos del otro lado, sí. o porque, a ver, la, las inversiones, igual después de un día, se podría hablar bien de dónde viene también la plata de las inversiones, bueno, de Cesar, El mar de plata, un entero, sí vez, Tres horitas hablando de eso. Exactamente, sí. pero si uno no permitiera que, que se hagan edificios de esa altura. A ver la, los que tienen plata para invertir en esas cosas igual buscarían oportunidades de inversión no es que se irían a China a invertir eh, incluso un a ver, no es lo mismo construir un edificio que construir 40 casas uh -huh. eh, en términos de la mano de obra que te lleva la construcción de edificios es más capital intensivo, tenéis uh -huh. más grúas más está más eh, sí más no sé si más automatizado pero en parte sí usan más capital que trabajo La construcción de una casa, además, necesitas un par de albaniles ¿no? para ponerlos en términos muy, muy chatos. Entonces, si esas mismas inversiones, si vos las distribuís en el territorio, porque le cortás la altura, básicamente, y igual quieren construir en la costa, en realidad te termina generando, de mi punto de vista, te generaría más cantidad de obras de menor tama de menor escala que no. generarían más empleo. Con lo cual, el argumento del empleo para mí es... Eh, uh -huh. Nada, es una... un poco una, sí, una sí, trampa Hay que buscarle una justificación. Ahora lo último que se le ocurrió esto del, del, del turismo arquitectónico, pero no, no pueden decir, no, la verdad que acá hay un lobby empresarial descomunal, este, y no tenemos forma de resistirnos, no tenemos la voluntad política y los queremos que, que hagan lo que quieren. Exactamente, es, es una cuestión de voluntad política, no en otras partes del país no está todas las las costas de, del mar o de los ríos privatizadas. No. Porque en definitiva, en términos económicos es O sea, para mí es básicamente te están privatizando el sol. Porque sí. vos vas caminando por la costa, tenés sol, tenés un edificio, no tenés más sol. Estás sí. priva te privatizaron el sol. Nos privatizaron todo, porque incluso también la, la playa pública está privatizada. En ninguna parte del mundo tenemos este negocio de, de las carpitas, ¿no? También. Y ni siquiera las concesiones son... Los canos que se pagan son bastante baratos sí. y se pagan por... Digamos, los contratos son a 20 años, 30 años. 20 años, 30 años, con todas las facilidades posibles, sí. Exactamente. Y es, sí, digamos, generar... También vos podés justificar lo contrario. Una playa pública en serio también te generaría más turismo, mejor turismo. Te generaría otras oportunidades de gente que alquile sombrillas mm. para que la gente vaya con sombrilla donde quiera. Un montón de, de otras cosas. Digo, la economía siempre... el capitalismo funciona así la gente lo que, los empresarios los que tienen un capital buscan oportunidades para invertirlo uh -huh. no es que vos decís bueno sacamos los balnearios y se desactiva la inversión uh -huh. se desactiva el, toma otra forma en realidad uh -huh. sí. eh, lo, pero los procesos son los mismos entonces lo mismo con los edificios estos tomarían otra forma de, o construcción en otro lado o construcción de otro tipo de construcciones uh -huh. eh, igual la economía se movería e incluso podría moverse más con estas cuestiones si uno aspira a que Sea más trabajo intensiva, bueno, eh, unidades más chicas, de menor escala, que usan claro, más trabajo. Claro. Eh, todas esas cosas se podrían ver. Estaría interesante que se, que se vean. Y después, bueno, está el problema del puerto, que es otro problema histórico, eh, que tiene que ver con la macroeconomía también. Eh, cuando la economía funciona más o menos, cuando anda más o menos la economía, o sea, que caen las exportaciones, cae la actividad del puerto, que es muy dependiente de exportaciones. pero hay un montón, hay algunos que dicen, no, no sé si, creo que el INDEC no, no te permite sacar datos tan específicos, eh, pero hay algunos que dicen que el desempleo en el puerto es mucho más alto que en el resto del Mar del Plata, que es perfectamente posible, uh -huh, sí, claro. eh, porque el, el puerto es una actividad, toda la actividad portuaria viene golpeada hace, hace un tiempo ya y, y es un montón de gente, digo, hay casi una cultura, te diría que... La gente que trabaja en el puerto es una calificación particular, no sí, cualquiera sí, puede ir al puerto a trabajar, sí. o, o no, desde cero por lo menos. Y entonces vos tenés ahí un montón de gente que depende directa o indirectamente, porque el, lo que tiene el puerto es que genera mucha actividad indirecta, muy, tiene lo que se llama encadenamientos claro. en, en economía, que es, no sé, la, la industria te exporta, pero necesitas los fileteros y, lo, y todos los comercios que le abastecen a... Uh -huh. los que pesca, lo de pesca la a las la... empresas sí hasta cuestiones de las botas el delantal exactamente todo lo que, que vas procura. al puerto y están esos mismos todos esos negocios exactamente eh, está todo ahí muy concentrado entonces está todo muy conectado cuando la actividad del puerto viene mal Chau. viene mal todo el puerto y todo el, el mercado de trabajo particularmente en el puerto eh, si uno pudiera medirlo sí seguramente estaría bastante peor que el resto de la uh -huh. ciudad que uh -huh. Por ahí la parte de servicios, que sé yo, es más estable. O sea, más allá de lo que está ligado al turismo, el resto es eh, más estable. Mm. Eh, entonces, para para el puerto habría que tener políticas específicas, para lo de construcción habría que tener políticas específicas, para lo de los jóvenes en particular habría que tener políticas específicas. Un montón, los... no hay, ¿Sí? un montón de cosas que no hay. No hay nada, no tenemos nada de todo eso. Soñar no cuesta nada. No tenemos nada de todo eso. Tenemos buenas intenciones, buenas ideas, lindos eslogan, pero. ¿Tenemos buenas intenciones? No, tampoco, perdón. Nosotros tenemos buenas intenciones. intenciones sí. Sí. Sí, Qué no... panorama, mi amigo. Eh? Está pintando un panorama bastante. Bueno, pero real. Eh? Real sí. es, es la realidad que tenemos. La concreta, digo, este, negarla no sirve de nada. Exactamente, sí. Si uno en quiere transformar la realidad, lo primero es conocerla. Lo segundo es decir que es muy grave, como dice Todesca, y la tercera es empezar a hacer cosas para que, para cambiar esa realidad. Uh -huh. eh. No sé si tenemos un tema de cierre. ¿Tenemos, tenemos un tema de cierre, claro que sí, señor Francisco Barberis, impecable, como siempre, muchas gracias. Fran, ¿quedó algo más o ya eh, con esto? No, ya con esto. Ya, ya está, ya quedamos. ¿Qué más quieres que te diga? Que vamos ¿verdad? a morir todos, <risa> que la vida no es infinita, ya bueno, te lo decimos. Bueno, exactamente. Sí, eh, así ha pasado una nueva columna de Economía con el licenciado Francisco Barberis Bosch, Fran, un gusto, como siempre. Un gusto.